Muy sí. Ruidos, sí, muy ruidos, ¿Por no, qué no, no, son tan ruidosos? Porque, porque son, son la mayoría chiquitos Somos chiquitos. Sí. charlatanes, la verdad ah, <risa> Es un momento en el cual, sí. bueno, se encuentran y parece ser que hay mucha energía y mientras comen ¿Y sí. cuál es la comida más rica del comedor de la escuela Fray Mamertos? Ay, que pollo, que pollo, es pollo, pollo, pollo, pollo con, pollo con muy, ensalada Sí, con ensalada hermosa Es muy rico Pollo con ensalada <risa> ¿Sí? Le haré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 Comenzaba a leer y vio, um, vio Foto. documentos, fotos, y le parecía raro porque como que tenía mucha fa familiaridad, familiaridad ahí en el lugar. Caminaba con mucha familiaridad eso. en el castillo. Eso, claro. Como que ya había estado ahí. ¿Como que ya había estado ahí? Sí. ¿Y entonces uh -huh. dónde viene lo fantástico ahí? Y que eh, eso, porque después se despierta y, y como que llega a los... Tuvo un tu sí. sueño...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 Es muy traicionero. Sí, es sí, sí. mentiroso. Sí. Ah, es mentiroso, el fantasma. Sí. No, el humano, el, el humano, humano. Claro. Pero se hizo pasar por fantasma, entonces. por un espectro. se ah, pasó como un fantasma para después para después venderlo como un animal y bueno. ganar plata. Bueno. Bien, y hay un cuento que nosotros leímos, digo, nosotros porque yo también estuve trabajando con ustedes, que fue nuestro cuento de Trenza.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 gallinas ovejas y vacas hay muchos animales con mucha gente personas cuerdas y locos dementes. en el mundo hay mentiras y falsedadeades hechos verdades y casualidades hay mentalidades horizontales verticales y diagonales De derrotas y fracasos accidentales medallas trofeos y copas mundiales en el mundo hay vitaminas y proteínas marihuana extra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 No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En el mundo siempre se mueve la tierra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 Y comunismo aunque nos parecemos no somos los mismos ¿Por porque no hay nadie como tú no hay nadie como tú mi amor no hay nadie como tú Sueño en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos, y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que al mundo no le importa un bledo, gente parada, gente encada, gente soñando, gente desperdando. Hay gente que nace. Gente No hay nadie como tú, mi amor, no hi nadie como tú, no hay nadie como tú.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 e indiferencia caminó entre los invitados y todos quedaron en completo silencio ¿Eh? bueno y ahí quedamos ¿no? Sí. que togarmori camina me lo sí. haces en vivo por favor miau <risa> <risa> <risa> <risa> tenemos <un> yo otro... <risa> no y también lo que dice miau <risa> <risa> Y oiré cuando se me dé la real gana. ¡Mia! <risa> él, él es el gato que ver, escuchábamos me... recién en la grabación. Bueno, esto que ustedes escucharon recién es un diálogo que escribimos en base a la lectura del cuento y que actuaron los chicos que ahí se, se estaban riendo. Claro que las risas sí, sí. no salían al aire. porque se reían? Sí. Es, es raro escucharlo. Sí, sí, pues. sí digamos. Eh, es muy raro. Vergüenza. Vergüenza. Ver, ¿ver, ¿ver, ¿ver, ¿ver? ¿ver,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 Podría contar algunas costumbres que uno tiene Que nadie sabe porque son muy privadas Podría hacerte quedar Soy un youtuber famoso y me dice la dirección de mi casa Bueno, este es el punto cuando aparece Tober Mori En que el relato coincide con qué tipo de cuento cuento David, ¿sí? fantástico, fantástico, fantástico, fantástico que fantástico. es nuestro este tipo de cuento porque hasta ahí nuestro era tema. todo todo nuestro común tema. había un grupo de claro. gente tomando el té y sí. no pasaba nada hasta que entra Togarmori y eso es lo que rompe con la normalidad entre comillas de una historia que pero si Api no decía que tenía que hizo ese, experim ese experimento nadie y no lo mostraba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 ¿Ustedes matarían a su sí. mascota por eso? No. Tampoco no, no, no. no, ah, no. tanto. Claro. Eh, se se ve que ahí había algo muy oculto para ocultar. <risa> o para no seguir ocultando. Muy sí. oculto para ocultar. <risa> Exactamente. Sí. Algo como que no podía salir a la luz, porque si no, no se entiende, ¿no? Esa. Porque, sí, digamos... Eh, eh... Uy, volví a... A ver, pensemos ¿Qué podría haber revelado? Los secretos Íntimos de, los, de sus dueños Exactamente Pero tendrían que haber sido secretos, secretos Muy claro. importantes Ocultos, ocultos sí, claro. Como que robaron que... todo ¿Cómo? Como que robaron todo, o algo, un banco o algo. Sí, o alguna alguna Costumbre medio ahí Medio perversa O, o algún, claro, que eran estafadores No, no sé qué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 Así, esta triste historia termina. ¡Oy! Oh, ¿Qué pasó con Tobermory? Se murió. Se murió, se murió ¿Sí? pero no producto no. de ese plan macabro de su dueña y los invitados de la dueña, sino pues, ¿qué si pasó? No, no, Porque por tuvo un... una pelea con el gato grande. Totalmente. Grande. Totalmente. Sí. Bien. Viní locutora. Sí. Pero igual, eh, Blembley... Eh,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 O sea, <risa> caradura Mentirosa Sería doble cara Sí, sí, no está buena de ¿no? Encima después se arrepiente Otro secreto más, bien. querer matar a su gato Otro secreto más, claramente ¿no? O cara dura o bipolar <risa> eso, bipolar no está buena la, la actitud de la dueña ¿no? primero no, porque no, no. A, no, sí. no muestra sensibilidad hacia su mascota y después Ajá. esta cuestión de cuando lo mata a otro va y se queja sí. Sí. bueno justamente cuando eh,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 Eh, a través de sus relatos Bien, creo que ahora sí viene el de Laberizo ¿Quién era que quería escucharlo? Yo Bueno, vamos a escuchar el tema de Laberizo silencio quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato.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 I say stop, I say go, go. Y estamos diciendo goodbye y con estos saludos nos estamos despidiendo. ¿Quién tiene saludos? Chao. Bueno, rápido, rápido, rápido. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a la escuela, a la directora, a todos. A todos. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá que me está escuchando, seguro porque le dije. Y a toda la escuela, un beso. Le quiero mandar un saludo a mi hermana.